Qué dilema usted, eh Ayer entre estudiantes eh, Perdón, entre gimnasia y Boca, ¿no? Sí, eh, complicadito el tema Complicadito Complicadito, pero bueno Tiene su corazoncito en gimnasia usted, ¿no? Sí, eh, O, o en, me equivoco en, en la época de estudiantes ¿Qué? Allá en la, en la ciudad de La Plata En la ciudad de Las Diagonales Seguíamos al Lobo, sí Ah, está, está, está Bueno, no nos recordaba bien, ¿eh? Pero, sí. este, por eso se lo preguntaba Sí, se, bueno, se, Seguíamos al Lobo Bueno, este Nos habían quedado algunos temitas pendientes Algunos los charlamos Bueno, vos dirás Vamos primero con algunos temitas del que han pasado durante el fin de semana, viernes de la tarde y el fin de semana, después de la última columna. Es lo que se conoció es que los monotributistas de las categorías más altas van a tener que presentar una declaración jurada informativa cada cuatro meses. Uh -huh. Ojo con esto. Entonces, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los monotributos, todos, se tienen que recategorizar cada cuatro meses. Uh -huh. Es decir, que cada cuatro meses tenían que chequear sus parámetros de categorización, y acá está el tema. Si había alguna modificación a la categoría que le correspondía, tenían que cambiar. Si no había ninguna modificación, no tenían que hacer ningún tipo de presentación. Uh -huh. El tema es que ahora, los, eh, vuelvo a repetir, los monotributos de las categorías más altas, a partir de junio... ...tendrán que sí o sí presentar una declaración jurada cada cuatro meses. Uh -huh. Es decir, uh -huh. que va a ser en junio, en septiembre, en enero y en mayo. Uh -huh. ¿Mm? El tema es este. Aunque el impacto en la recaudación es bajo... ...el monotributo comprende a una cantidad muy amplia de contribuyentes. Estamos hablando de aproximadamente unos dos millones de, de personas que tributan... ¿sí? ...aunque el número de los que pagan regularmente... Eh, anda alrededor de 1.400.000 personas, donde hay muchos, de acuerdo a lo que dice la FIP que en realidad no deberían estar en el monotributo porque sus parámetros lo superan, entonces tendrían que caer en el régimen general, caer en el régimen general implica pagar IVA y pagar ganancias. Uh -huh. Voy, sigo usando palabras que se usaron por la gente de FIP Dicen, sin embargo, se refugian allí para pagar menos y no ser fiscalizados. Uh -huh. ¿Mm? Por ese motivo viene el tema de la declaración jurada. La información que deberán declarar esos monotributistas estará vinculado a los parámetros de sus respectivas categorías y serán datos básicos que le permitirán a la AFIP hacer cruces informativos claves. Los principales datos que van a hacer son, primero... Voy a tener que declarar el número del medidor de consumo eléctrico. Uh -huh. De esta forma van a sacar cuál es el consumo efectivo de kilovatios en los últimos cuatro meses, con el nombre, y eh, a suerte de el nombre del prestador, porque de esa, ese es uno de los parámetros, el consumo de energía. Uh -huh. Lo otro que voy a tener que declarar, los pagos mensuales de alquileres, uh -huh. dirección del lugar alquilado, eh, la nomenclatura catastral, ¿sí? Es decir, los datos del locador, la fecha, y acá viene el tema, y la fecha del timbrado del contrato de locación. Es decir, que con esto no solamente van a querer controlar al monotributo, sino también persiguen el tema de controlar a aquel que da una casa en alquiler y no está pagando los impuestos, pero a su vez se engancha esto con un tema de ARBA, con el tema de impuestos a los sellos en los contratos de alquiler. Ajá. Eh, no es un tema menor, ¿eh? tercer punto que tengo que aclarar, la facturación del monotributista, uh -huh. con monto total, cantidad de facturas emitidas. ¿Mm? Sí, sí. Con ah, y a su vez me van a pedir un dato más que van a ser los dos o tres mayores clientes y los dos o tres mayores proveedores. Uh -huh. ¿Mm? Con todo esto, van a ser los cruzamientos de datos y van a decir si yo puedo seguir siendo monotributista o no. Bien. ¿Mm? Ahora, eh, a las categorías más altas, ¿qué categorías son? Bueno, estamos hablando que a partir de la última modificación que hubo... ...estamos hablando de categorías como la L, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. sí o sea, categorías de una facturación grande, vamos a llamar así... ...para que nos tengamos una idea. Eh... En lo que es prestación de servicios, uh -huh. el límite de facturación... ...que yo no me tengo que pasar, estamos hablando de mil pesos en el año. Uh -huh. En lo que es un comercio el límite de facturación que yo no me tengo que pasar para seguir siendo monotributo, estamos hablando de mil pesos en el año. Uh -huh. Entonces estamos hablando de las categorías que están cerca de esos montos, las que van a tener que declarar, 400, eh, van a tener que declarar cuatrimestralmente. Ajá, bien, ¿Mm? bien, bien. Pero bien. bueno, volvemos a la misma. Eh, los cruzamientos de datos hoy son monedas corriente uh -huh. ¿Mm? y esto no va a ser ni más ni menos que uno, o, un operativo, vamos a llamarlo así, de control... ...más exigente hacia los monotributistas. Uh -huh, uh -huh. eh, lo que no me termina de convencer a mí es el tema de... ...en las mismas declaraciones del Ministro de Economía decir... ...sospechamos que en ese sector hay gran cantidad de evasores. Eh, no uh -huh. sé si me entendés. Sí, sí, sí. sí eh, a ver, si sospechas, toma alguna medida, pero no... Eh, ...están volcando siempre la carga sobre el contribuyente... ...y el usamiento de datos, con lo cual... Eh, ...se recargan tareas administrativas en el contribuyente, vamos a llamarlo así. Exacto. ¿Estamos? Exacto. Bien. El Ministro de Economía... Le complica la vida de los contadores? Eh, sí, en parte. <risa> dígalo, Esmale, dígalo. No, no, no va a ser corporativo si lo dice, dígalo. <risa> bueno, vamos a ir con otro temita. A ver. El Ministro de Economía también habló en la ciudad de Rosario el día viernes. Sí. Y un tema que nosotros lo venimos siguiendo la semana pasada. ¿Sabes qué dijo el Ministro de Economía? Ha dicho tantas cosas dicho que tantas ya, cosas, ya le perdí el hilo, a Que la cotización del dólar no tendrá sobresaltos y que el valor promedio para el año 2010 va a ser de 3,95, uh -huh. tal como lo estaban proyectando eh, el presupuesto nacional. Bien, ahora, eh, digo, eh, déjame volver a, a venir a lo local eh, y aprovecho la, la ocasión para comentarlo. Hoy va a venir gente de... La Unión Industrial Argentina Olavarría Exacto. y gente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires en un encuentro que organiza el Centro Industrial de Olavarría, el CIO, ¿no? Sí. Eh, digo, viene en un momento clave en donde se debate precisamente este tema. El sector agropecuario quiere un dólar por encima de los cuatro pesos y la Unión Industrial Argentina salió a decir que la competitividad. Lo que dijo Burdú, 395 es la proyección del presupuesto, y también es cierto que las reservas que tiene el Banco Central, por más que se gasten para desendeudar a la Argentina con el tema de los bonos, siguen siendo de tal magnitud que les permite mantener el dólar en esos niveles. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Y si me permitís, cambiando un poquito de tema, el tema eh, también se conoció, hubo una autorización para que los colegios privados bonaerenses, es decir, de ton... La, ...a ver, no quiero dar nombre... ...pero acá en la barrio tenemos unos cuantos... ...y cuando hablamos de colegios privados... ...nos estamos refiriendo todo a todo aquel colegio que cobra una cuota... Uh -huh. ...mucho o poca, pero que cobra una cuota... Sí. Eh, ...están autorizados a subir lo que cobran de esas cuotas... ...para qué, para hacer frente al aumento salarial de los docentes... ...ese eh, aumento que están autorizados es hasta el 24%... ¿Mm? ...esto se logró el día viernes... ...las entidades que nuclean a las escuelas y al gobierno... ...llegaron a un acuerdo... ...que van a poder cobrar con retroactividad a marzo y abril... ...el tema de un pueblo, es el tema del concepto... ...es una nueva cuota recupero del mismo importe aproximadamente... ...que se aplicó en el año 2009. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va el tema de las cuotas recupero? Yo los invito a aquellos que manden eh, los chicos a un colegio privado... ...ya sea de los católicos o no... ...que cuando miren el recibo, se fijen que dice... ...valor de la cuota... Pongámosle, cap, eh, por dar cualquier cifra, ¿no? Capaz que hoy dice 40 pesos. Y después dice, cuota recupero tal año, cuota recupero tal año, cuota recupero tal año, cuota recupero tal año, y de ahí llegan a valores de ciento y pico, 200 pesos, que es lo que se está pagando hoy. Ajá. Entonces, ¿por qué lo ponen como cuota recupero? Porque al ponerlo como cuota recupero, no cuenta, no cuenta, vuelvo a decir, para los índices de inflación. Bien, bien, bien. Entonces, remanido tema... De decir bueno Una morenada, digamos Exactamente, esto no es ni más ni menos sí, Una invención del amigo moreno Bien, eh, tengo una consulta de oyente Dale, a, ver. Eh, a ver, consulta el contador Dice, ¿cuál fue el destino de los fondos prometidos Para el plan federal de viviendas? Dice, kilo y no tengo el ingreso De cuatro mil pesos para crédito hipotecario mm, Qué buena pregunta Qué buena pregunta, Mario <risa> <risa> eh, No lo sé No lo sabemos. Eh, lo de... siento que los fondos no llegaron nunca. No, digamos. Eh, Eso fondos la, la que no, no han llegado nunca. Fondos que. A ver, eh, si bien es, es cierto esto, ¿sí? Mm. La, la pregunta que yo me hago hoy es: ¿los fondos estaban? Claro. Primer, primer tema. Se, segundo tema: eh, si los fondos estaban, ¿a dónde fueron? Bueno, en gran medida fueron a otras cosas que salieron después. Léase, mm. asignación universal por hijo. Claro. ¿Mm? Le hace aumento de jubilaciones uh -huh. ¿sí? Entonces, el gobierno Lanza todo lo que eran las obras Del plan para todos los argentinos Del, del plan federal y todo lo demás uh -huh. Y de, se puede decir que después Al ver que el impacto de la crisis económica Financiera internacional no era tan Grande uh -huh. eh, Sobre la marcha, cambiaron y eh, Decidieron en gran medida Esa plata, usarla de otra forma Para reactivar el consumo interno Como lo hicieron, vuelvo a decir, con El, ...el Plan Universal por Hijo... ...es la Asignación uh -huh. Universal por Hijo... Sí. ...que dicho sea de paso... ...en estos momentos se está discutiendo... ...si se aumenta o no... Uh -huh. ...¿sí? ...y el aumento de las jubilaciones... ...cada seis meses... ...por el índice de inflación... ...que hay en la República Argentina. Bien, bueno... ...Gabriel, ¿te quedó algún tema patiente? Un tema chiquito... ...que te voy a decir que... Eh, ...también... medianamente como para confirmar... ...lo que venimos diciendo... o sea, es que hubo un informe... ...del Banco Central... ...donde dice que hoy... El crédito originado mediante tarjetas emitidas por empresas no financieras uh -huh. Está representando prácticamente el 12% del financiamiento para el consumo de los hogares uh -huh. De ese modo, ¿sí? una parte relevante del financiamiento del consumo de la familia Se genera en intermediarios no bancarios uh -huh. ¿eh? Es decir, esas tarjetas de crédito emitidas fuera del sistema financiero Que en gran medida tienen fuerte presencia a nivel regional uh -huh. Eh, la mayor actividad económica esperada y la mejora en el nivel de empleo eh, sientan las bases para prever una gradual profundización de esta actividad de los intermediarios uh -huh. estos intermediarios generalmente tienen estrategias de o, originación crediticia destinadas a abastecer segmentos de la población relativamente menos atendida por entidades financieras, uh -huh. pero a su vez también en el informe me estaba marcando algo, que era que la morosidad en el pago de esta tarjeta, es menor a la morosidad del sistema bancario. Ajá, bien. ¿Sí? Para que nos no hagamos una idea. Y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Uh -huh, a las sí. tarjetas que nos estamos refiriendo, a aquellas que me entregan un supermercado y esas cosas. Bien, bien, bien. Gabriel, te mando un abrazo grande. Nos encontramos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge, gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por las 98 y cuarto de la mañana.